Ocean Love es uno de los proyectos del trío inglés Above and Beyond, uno de los más importantes y veteranos de la escena trance mundial. Junto a ellos, en este proyecto está la vocalista holandesa Justine Suiza, que ya ha colaborado previamente con otros productores del género. El último LP de Ocean Love, publicado en 2008, se titula Silence of the Sea. Es un recorrido por todas las facetas del Progressive House, un estilo que fusiona el house más oscuro y electrónico y el trance más calmado. El EP comienza con un tema llamado Just Listen Un anticipo de todo lo que vamos a encontrar a lo largo de este CD Un tema muy en la línea de algunas de las producciones más tranquilas de Armin Van Buren Y que también refleja una de las vertientes de los sabores Van a la hora de producir tema sin base, únicamente compuesto por el bajo, la melodía y la voz de Justin Suiza, funciona como el preludio de lo que nos vamos a encontrar más adelante. Aunque en la pista número 2 hallamos Sirens of the Sea, un tema en el que suben los BPM y avanzamos hacia la vertiente más progressive houseera de este disco. Dentro de esta línea se enmarcan también con A Good Day y Lonely Girl dos canciones que tienen una línea muy similar a la que pincha Tiesto en sus recopilatorios In Search Of Sunrise e incluso algunos de los temas de Paul Van Dyck Sin embargo entre estas pistas se intercalan otras de menor intensidad como son Secret muy en la línea del Juice Wunce de Armin van Buren Continuando en esta línea, nos encontramos con otros temas como On the Beach o Breaking Ties, que curiosamente se asimilan a otros clásicos del Deep Trance y el Progressive House como el Beautiful Things That Die. seguirse de esta línea pero variando un poco hacia un estilo más propio de Ferry Costet en sus producciones más melódicas encontramos otros temas como Miracle, Ashes o I Am Where I Am que incluyen ya un sonido más depurado y transero con unos toques de breaks Finalmente, como mejor exponente del Pro House dentro de este disco, os dejo con If I Could Fly, el cuarto track del LP Silence of the Sea de Ocean Love. Disfrutadlo.